Comer, ¿Puede comentar un poquito la situación que se vive hoy en día l a m a y o r í a e de... principio, incendio en esta casa habitación、eh, afectó parte del entretecho. Los daños son menores, la situación está controlada, no hay personas lesionadas tampoco en el lugar. Felizmente, la alarma fue r á p i d o y la llegada de los muebles también, así es que está、eh, todo controlado. ¿Cuáles habrían sido las causas de este... mala aislación del ducto de acordeca? ¿Cuántas compañías acudieron a, a la emergencia? Segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta. Desde ese momento está absolutamente controlada la emergencia. Totalmente controlada, los móviles ya se están retirando en loco. ¿La cata h a b í a moradores cuando s u r g i ó la emergencia?、Yo? Sí, estaba un, el señor, el dueño casa, que es sin i n v a l i d o pero salió sin problema y la situación, como te digo, está controlada sin, sin mayor inconveniente.